Que ver con promover acciones conjuntas entre nosotros, los actores políticos y la policía misma, este, participar en la ejecución de planes. Nosotros este, hemos definido también la creación de comisarías móviles, cuáles son los centros de atención inmediata, es decir, que en cada barrio exista la posibilidad de tener una, una, un, una especie de, de, de pequeño destacamento policial que sirva a las veces móvil. Incluso que sirva a las veces de contención para la gente que pueda recibir denuncias y que genere un nexo mucho más fluido entre, entre la sociedad, la policía y nosotros. Este, como interventores de todo esto y como actores también de control de este vínculo que debe existir. Este, indudablemente vamos a potenciar lo relacionado al centro de monitoreo, todo lo que tiene que ver con, con controlar y, y estar sabiendo este, los movimientos que se producen en el c e n t r o urbano, es decir, en las localidades, en, este, en los accesos a la ciudad, es decir, esto que hoy en día se está dando, este, bueno, potenciarlo a través de nuestra, de nuestra gestión. Eh, dentro de, de estas líneas que estamos tirando, dentro de lo que tiene que ver con la dirección ejecutiva, también pensamos en puestos fijos en barrios estratégicos, como por ejemplo Pueblo Nuevo, Mariano Moreno, Rocamberlo. Eh, Barrio Luján y San Vicente con garitas fijas que, te, que van a estar asistidas por policía y bueno, con el control, este, vuelvo a repetir, este, con este control、eh, del intendente municipal a través de su secretario de, de seguridad pública y tratando de este, cambiar esta lógica que se viene dando ¿no? eh, en la ciudad de la Barría que tiene que ver con este, tener una actitud desde el municipio mucho más ofensiva este, que lo que se viene dando que es defensiva y ustedes saben, este, se generan los Hechos y después tenemos que estar este, saliendo a resolverlos, como, como se viene dando naturalmente. Nosotros lo que pensamos a través de la gestión de, de Ernesto Cladera es tener un rol mucho más activo para estar, digamos, este, previniendo este tipo de delitos. Y hay más, distintas maneras de hacerlo. Estas tres áreas, estas tres direcciones, las cuales les he comentado, escuetamente la dirección ejecutiva consta de, de dos áreas más: este, la dirección ejecutiva. Eh, ciudadana Y la, la dirección de prevención, ¿no es cierto? Dentro de las cuales también este, tienden a tener este rol, a, a, digamos, a generar una base、eh, importante para este rol del municipio, ¿no? La dirección ciudadana que tiene que ver con las relaciones entre la policía y la gente. Si me dejas, Marcelo, creo que hay algo p un par de la dirección ejecutiva que es clave es cuando nosotros hablamos en su momento de lo que era la generación del mapa del desastre. t a m i m o s el consejo de l i d r a n z a Algunos actores lo tomaron, es、eh, más, se anunció varias veces por parte del municipio y nunca se concretó. Y Ernesto siempre habló de la necesidad de la barrera de hacer un mapeo social. El trabajo del asistente social, que nosotros fuimos más, estuvimos en Tandil, vimos cómo se realizó, vimos cómo se configuró el mapa del delito, y a partir de esto nosotros decimos Tandil, una ciudad con características muy similares a l a b a r r í a sabemos que se puede mejorar,、eh, los delitos y los índices nos dan la razón, a partir de eso que decimos, bueno, un fuerte trabajo social, saber cuál es la realidad de nuestra ciudad, en conjunto con las asistentes sociales, esto no va a ser solo el área de seguridad, esto va a ser en conjunto obviamente con otras áreas del municipio, como en el caso de desarrollo social, esto no va a ser en Por un lado, para seguridad y por otro lado, para desarrollo social, y a su vez, acompañar esto de un mapa del delito. Que el mapa del delito tiene que ser con continuo almacenamiento y continuo regeneración de datos, porque el delito, cuando lo combatimos en un lugar y hacemos foco en un lugar para combatirlo, se va cambiando y se va corriendo. Esto lo vimos claramente en los mapas de t a n d i l A partir de esto nos decimos, bueno, un mapa del delito con actualización constante, el monitoreo hay que seguirlo, hay que tenerlo y también se debe actualizar, porque un delincuente cuando ve la cámara y sabe dónde está la cámara, después no va a ir a ese lugar o seguramente va a buscar otra salida. Nosotros estamos, somos conscientes de que hay que combatir la delincuencia de la barría y también sabemos que uno de los principales problemas de la delincuencia de la barría son las adicciones y la vista gorda a un montón de cuestiones, como es qué pasa con la venta de alcohol a la noche, ¿Qué vecino nos dice hay uno u otro lugar abierto en...、Eh... Hay e x p e n d i o de alcohol.、Eh, también sabemos lo que sucede con el tema de la drogadicción que está en nuestra ciudad y que no la estamos combatiendo porque no hay una decisión política tampoco de combatirla. Nosotros tenemos la fuerte decisión de decir: bueno, el m o n i t o r e o tiene que servir para que esto se combata, para que nuestros chicos no se mueran y para que nuestros chicos tengan un lugar de prevenir estas adicciones que sabemos que van a atrofiar la vida de un montón de ciudadanos en nuestra ciudad. Es necesario la decisión política acompañada. De medidas concretas para que esto suceda. Igual,、Marcel. sí, está bien lo que a c o t a Franco, como para ponerle un, un, un broche, digamos, a lo que tiene que ver con la dirección ejecutiva, ¿no? Otra de las direcciones importantes este, que hemos definido dentro del, del, del plan es la dirección ciudadana, ¿eh? que tiene que ver con la coordinación entre las relaciones. Este, Entre vecinos y la misma policía, este, la creación del monitor de seguridad, que va a ser aquella persona que haga el seguimiento constante de las causas, porque muchas veces pasa que hay personas que, que realmente han sufrido algún inconveniente de tipo delictual y muchas veces radican la denuncia, tanto en fiscalía como en comisaría, y muchas veces、eh, el tiempo y la dilación de, de, de, de la investigación en las causas hace que el vecino digamos, pierda el hilo. De cómo está la, la situación este, judicial con respecto a esa causa. Bueno, para ello, nosotros este, hemos este, priorizado la creación de, de este monitor de seguridad. Va a ser una especie de veedor, si se quiere, lo hemos definido. Este, los centros de mediación comunitaria. en los distintos barrios que ha sido un proyecto que hemos desarrollado desde el Consejo, obviamente lo pensamos este, imponer, impulsar desde nuestra gestión, tiene que ver con, con hacer las veces de, esto los, los abogados lo comprenderán, las veces de mediadores con respecto a los distintos conflictos que puedan plantearse en, en, en cada barrio de la ciudad, y bueno, indudablemente habida cuenta de las distintas sociedades de fomento que existen en nuestra localidad y que son muchas, este, creemos que, que los foros vecinales, Son una herramienta más para acortar la brecha, ¿no? De manera tal de que en función de ello nosotros vamos a desarrollar fuertemente este tipo de actividad en foros, ciertamente.